e n De los números una. a Enseguida llegará Guillén, caballero. Estoy calentando, pero espero antes. Vamos a nuestro ring musical. Vamos a conocer los resultados. Habéis estado votando hoy. Sonido USA de los 90. A través de nuestra web. En vuestra canción favorita. Votando, ayudando. Y. Habéis impulsado a la tercera posición a Shani's I Love Your Smile. 33%. Muy ajustado, tanto que. Hay empate a porcentaje. 33% para Prince, The Most Beautiful Girl in the World, pero con 9 votos más. Y quien ha triunfado. Con el 34% es ella. c l a s i c a Way se convierte en la triunfadora hoy en la batalla de los 40 Classic. Enhorabuena. Éxitos y en mayo cumple los 60. Gracias, fieras, por un i r conmigo una tarde más. Jorge Sánchez, los 40 clasí. Ahora sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué? Bueno, me, ha gustado, ¿eh? ha gustado, ¿eh? me ha gustado, me ha gustado, claro, me、bien. ha gustado. Bien.、Eh, buenas tardes, Guille. n c u é n t a n o s、eh, Buenas eh, tardes, Jorge. e、eh, ¿qué, qué va a hablar hoy, c o n l a a u d i e n c i a Pero si、sí、lo has dicho antes en el vídeo. Pero dilo a la gente que le a y u a l n d o a la mascota. Vale, vale, de acuerdo, vale, sí, sí, por la gente lo que sea. ¿Cómo, ¿Cómo se llama vuestra mascota? ¿Y por qué? Nombres de mascota, venga, pues ir contestando en el Instagram. Mi o r n i t o rico r n se llama Casimiro. ¿Me imaginas, tío? ¿Tienes un o r n i t o r r i n c o ¿Sabes que el o r n i t o rico r n tiene huevos y es mamífero? Ah, como nosotros. Se puede hacer sus propias l a t i l l a s ¡Tú e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 Bonita, decían los Roxette, y vamos a dormir a mi coche. Claro, como no sea un autocaravana、no、tu coche, pues lo llevo. Claro, a estas edades te levantas con un lumbago, si te cuestas y l asiento de atrás, no te digo yo. No tengo nada para eso ya,、eh. Lo de jugar la... al de esto, ¿cómo se llamaba aquello de las fichas en el suelo que tenías que, que, que poner los brazos y los pies? Bueno, pues lo de jugar al Twister ya pasó. Para nuestra d o s ya pasó. Hoy pregunto, en la pregunta de la noche, por cierto, ¿cómo se llama tu mascota y por qué se llama así? Por cierto, buenas noches también. Soy Guillem Caballé, Jorge, se ha tirado ya. Los 40 Classic. Así que si os apetece responder cómo se llama vuestra mascota y por qué le pusisteis ese nombre, tenéis el Instagram de los40classic.oficial. En las stories está una p e l i c u l l i l a y luego la pregunta. A ver si os apetece hoy responder. Venga hombre, dale al botón. Si totales estáis en el baño, o se encerraos. Con Guillem c a b a l l é En los 40 c l a s i c La mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Es flipante. Bueno, bienvenidos a los 40 Classic, donde aparte de la música que suena, que tiene ya pues algunos pues, 60 años o más incluso, que es la edad que tenemos los 40 Classic y los 40,、eh, pues los d j s o k i s tenemos personalidad, ¿sabes? Existimos por algo. Hoy he preguntado a ver qué os aparece esto, ¿por qué le p u s i s t e s ese nombre? ¿Cómo se llama vuestra mascota y por qué le p u s i s t e s ese nombre? ¿Vale? Y eso viene en tendencia a que he visto un vídeo por internet, claro, todo surge así. No es que me haya ido a la biblioteca y haya imaginado, no. He visto un vídeo por internet en el que Estados Unidos,、eh, la forma de adopción de los perros es completamente distinta a la de España, por ejemplo, en el que tú vas a una perrera y eliges un perro que dices, bueno, pues este me gusta. No, allí te sientan junto con otros、mmm, candidatos a, ser adoptado, a adoptar perros y son los perros los que adoptan a los amos. Pero hoy hablamos de cualquier tipo de mascota. ¿Y cómo se llaman y por qué le pusiste ese nombre? los 40 c l a s s i c te damos la mejor mezcla de números uno. O. Baladas. Rock. La mejor mezcla. Solo aquí. Los 40, clase, clase. Solo tus números uno. Good game. Geniales. Pandao Ballet. Son una de las dos bandas más representativas del movimiento que se llamó entonces New Romantics. d u r a n Durán y Spandao Ballet. Tenía que chondeo también el nombre. Dirías tú, ¿cómo? o s p a n d a o Ballet? Sí, Spandao era la prisión de Spandao donde encerraron a los máximos dirigentes del nazismo. Era la prisión americana donde los encerraban ahí unos cuantos. Vamos, tampoco pillaron a muchos. Y ellos se llamaron el Ballet de Spandao. Bueno, hoy he preguntado. ¿Cómo se llaman vuestras mascotas y por qué le pusisteis ese nombre? Me gusta esta historia. Dice Mari Carmen: Tengo dos perritas bodegueras adoptadas. Una se llama Laika por la ast perrita astronauta y la otra Kira. Oh, por lo de Kira, Toriela. Los 40 Classic. Ah, ah, qué guay. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. c e、eh, t i e n e s contento? Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro. Pues yo me voy a la mutua. Contento.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 Los cuarenta Classic, Sevilla, Sevilla, noventa y cuatro. Ocho. イエーイ どうしたの I will love again. Te voy a volver a querer otra vez. Claro que sí, claro que sí. Bueno, no grito demasiado, no sea que Boris r y todavía esté en Valencia y le moleste también mi voz. Bueno, en fin. Hoy estoy disfrutando mogollón con las historias que me contáis de los nombres de v u e s t r a s mascotas. Por ejemplo, Lorenz o algo parecido, que pone ahí el nombre, dice: Se llama Bruce por Bruce Wayne de Batman. f r e a k y m o d ó n <risas> Eh, dice amelia dice mi p e r r i t a se llama kiwi porque es marrón y pequeñita d i c e es una canichet o y se me ocurren muchas cosas mejor me callo See、the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part, 'cause I stand beside. d r e a m nueve, las ocho en Canadá. Neutronics se llamaban, p u m p Up the Gem, Albers. Aparecieron justo al final de la época del acid y triunfaron como la Coca-Cola. estos. Bienvenidos a los 40 Clásicos, soy Guillem Caballé, estoy en el estudio Joaquín Luque, en mitad de la Gran Vía, haciendo pues lo que más me gusta, poner discos. Y hoy además pregunto cosas sobre vuestras personitas favoritas. No, no son vuestros hijos, son vuestras mascotas, ¿vale? cuál es el nombre que tienen vuestras mascotas y por qué le pusisteis ese nombre si no ya venía ya con ese nombre también me lo podéis contar happy dice vino a traer la felicidad a ana <risa> dice a naka también dice adopté a mi perra en bilbao y miré en el callejero para nombre en euskera al final se quedó como calea se llama calle supongo que será una perra calle j e r a <risa> Hay gente que se lo ocurra un poco más en plan f r i k i Ciberonímica dice Luke por Luke Skywalker y Jack por Sparrow. números 1. Con Guillem Caballé. En los 40 Classic. A todo el mundo menos a Trump. Por cierto, me hago eco de unas palabras que hace o que ha publicado Eric c a n t o n a futbolista maravilloso, francés. Dice: Me gustaría que crear una ley que de, de, dijese que si un presidente decide ir a la guerra, tiene que ser el primero en, en ir al frente. Pues me parece bien. Hoy el tema del día es cómo se llama vuestra mascota y por qué le p u s i s t e ese nombre. Espero que ninguno se llame Trump, ya de entrada. Pero Albert dice que Oreo. Los 40. orio orio orio dice porque cuando lo vi era una galleta oreo、eh, luego está lagos i Sil, lago l silvership se llama el tipo javier lagos silvership o algo parecido dice acogimos a nuestros michis con los nombres de f r y y lila como los personajes de futurama a y madre a mí me í m encantaba vender, sí, me encantó vender. And g r i s l y g o o n s from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no m mortal can resist the evil of the thriller. <laughs> イケスラスファイ。 You be s i d e me got your lipstick marks s t i l l o n your coffee cup. Oh, yeah, got a fist of pure emotion, got a head of shattered dreams. Gotta leave it, gotta leave it. Line. I figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no. But in a corner of my mind, of my mind. I celebrated glory. But that was not to be. In the twist of separation, you e x c e l l e d a t be i n g free. Can't you find it? Classic, te damos la mejor mezcla de números: uno, u o p balada, rock. Baby, me la mejor mezcla, solo aquí, los 40 Classic, solo tus números: uno. Un hombre que de repente le cambió la voz cuando era adolescente. Su madre se pegó un susto que todavía está la mujer colgada de la lámpara. Hoy he preguntado cuál es el nombre de vuestras mascotas y por qué le llamáis así. Nico dice mi gato para atrás. No <risa> hace、vale, muchas gracias a estos nombres. Te juro, a ver, yo tengo un gato, ¿vale? En casa, se llama Otto. Y es que no me dejaron llamarle José Luis. No sé por qué, porque a mí me h u b i e s e encantado llamarlo así. Luego hay más gente como la Tieta28, dice mi mascota se llama Nuca. De pequeña, mi hermano y yo veíamos Jack y Nuca. Y claro, lo tenía clarísimo, normal. ¿Nos? 40 Classic。 Los CNC i e i Music Factory, los perrites o los gatetes te hacen sudar y a veces sufrir. Pero los nombres molan mucho. Por ejemplo, esta dice: La mía es una gata, se llama Bichito porque se come las etiquetas de mis peluches. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Más dulce que el día de la madre. Buenas noches. Si has participado en alguno de los cinco sorteos de Triplex de la ONCE y de Super ONCE de hoy,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 Little homies wanna be like on my knees in the night saying prayers in the street.、Lot. They got me facing. I can't live a normal life. I was raised b u the shake. So I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a l o w d o u t gangster, set tripping banger. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, d e a t h a i n t nothing but a heartbeat away. I'm living life, do it, die. What can I say? I'm 23, n o w but will I live to see 24 the way things are going, I don't know. Uno. Sin p a u s a a En los 40 Classic. De verlos en concierto, son la oreja de Van Gogh. Y estos son los 40 Classic, la emisora que te acompaña siempre que te a p e t e c e escuchar buena música. Y además con disjockeys que t i e n e algo más que eslogan que contarte. Si te preguntan, di que nos escuchas. You do I、like、what you like. Yeah, I could be wholesome, I could be loathsome, just I'm a little bit、shy. in my a Leer por qué le pusisteis esos nombres a vuestras mascotas. Por ejemplo, Javier dice una gatita, Freya, diosa nórdica del amor y la belleza. Cristina dice Sultán, Julito, Ferro y Trasto. Son cuatro gatos. No, mira, no me cuentes la historia de los cuatro. No cabe, no cabe. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Buenas noches.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 Bien jugado. Los 40 Classic. <risa> Sevilla. Sevilla. 94.8. Las 10, las 9 en c a n a r i a s Y 5, las 9 y 5, si estáis en c a r a r i a s estos son los Clásicos. Yo soy g u i l l é n Caballé. La pregunta de la noche es: ¿cómo llamáis a vuestra mascota y por qué? Os voy a leer una, una, un, un mensaje que me ha mandado María Esther. Dice: Mi gato se llama Luki porque es un gato afortunado. Lo encontramos con apenas un mes en la rueda de nuestro coche. También tenemos una gatita que se llama María Duquesa que nos llegó al portal de casa, e c h a un cisco, la bañamos. Y quedó guapísima, y por eso la llamamos Maridú, María Duquesa. Las historias de vuestras mascotas son bienvenidas. a Aquí todos animales son bienvenidos. Vamos, si me tienen a mí en este estudio, imagínate si pueden entrar tus amigos de cuatro patas o de alas o que naden en el mar o en un río. Así que ya sabéis, a través del Instagram de los40classic.oficial mandáis vuestra respuesta.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 40 Classic. Solo tus números uno. Permitidme que os lea una noticia que me ha saltado así a la vista. Dice Harrison Ford revela a sus 83 años en el programa este de es Jimmy Kimmel que tiene o mantiene relaciones sexuales al ritmo de las bandas sonoras de sus sagas más conocidas.、Eh, Harrison Ford, es decir,、eh, Han Solo, Indiana Jones. Digo yo que la lista también se pondrá la banda sonora de Ali MacBeal. 40 Classic te damos la mejor mezcla de números u 1. ¡Oh! Por、mezcla. Solo aquí. Los 40 Classic. Solo tus números uno. Oís de Tino Casal. A ver cómo se llaman vuestras mascotas. Venga, ¿y cuáles son vuestros nombres y por qué se lo pusisteis así?、Uh, Inés dice: Mi gato es flamenquín. Dice: p o r q u é es a n d a l ú muy juguetón y un artista.、Uh, Bouza dice: Sky, es gata. Y por el color de sus ojos, que serán del color del cielo. Y ahí, de verdad, que es que de verdad, si es que os ponéis de un dulzor todos y cada uno de vosotros con vuestras m a s c o t a s あ Esta Preciosidad de canción muy tranquila de Bruce Springsteen se la quiero dedicar con todo mi corazón para que esté muy tranquilito y no le dé un telele ni un perreque ni nada parecido a Morrissey. Morrissey te queremos, pero bajito, vale. Si no nos no acerquéis, los 40 Classic, la fórmula original con Guillem Caballé Los 40 Classic. en Morning Box.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 ¿Escuchas ¿Los 40 Classic? Mi radio favorita. La escucho siempre. Me gusta mucho. Classic, Classic. Los 40 Classic. Se ve como que ayer usamos el show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dope.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 No. Sin pausa. Sin pausa. En los 40 Classic. John se queja cada vez que me voy, sí, pero al menos se queda Mónica y un montón de números uno. Y además, a, a, ¿tú has tenido perro? ¿Tienes perro? ¿Tienes mascota, Mónica? Nosotros tenemos dos perritos que son、ah. adaptados: bodeguero y caniche, se llaman Manchita y Sole y además tenemos un pez que se llama Marshall. Adivina por qué. <risa> <risa> <risa> ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! Ya, ya, ya. Me conozco ese y la patrulla canina y también Dora la exploradora. ¡Hasta mañana! 40 clases.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 Estreno domingo 15 de marzo. Solo, solo, números, Son las 11, las 10 en Canarias. Con Mónica Ordóñez. En los 40 Classic.